la palabra de Willisley la palabra que ayuda la montaña Tlachinolan. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan es una organización de la sociedad civil que desde 1993 defiende y promueve los derechos humanos en la región de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, México. En el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan de manera gratuita asesoramos y acompañamos a la población indígena y mestiza de escasos recursos que solicita nuestros servicios. Brindamos atención profesional a personas o grupos que acuden a nuestras oficinas para solicitar apoyo, guía u orientación de tipo jurídico, político, político o social. Frente a las diversas problemáticas que se les presenten, toda persona puede acudir a la calle Mina número 77, Colonia Centro, en Tlapa, Guerrero. Nuestro horario de atención es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. También puede llamarnos al teléfono 476-1220 o al 476-3704. Las personas que se encuentran en otras partes de Guerrero, México o el mundo pueden escribirnos al correo electrónico cdhm.plachinolan.org o visitar nuestra página de internet www www.plachinolan.org Buenas tardes, saludamos a todos y a todas que nos escuchan el día de hoy en este su programa Tlactol Tlapaleguilixtli, la palabra que ayuda a cargo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola. El día de hoy platicaremos sobre el acto político conmemorativo que se realizó el día de ayer con motivo de los 13 años de impunidad, 13 años de la masacre del charco que pues sucedió en el municipio de Ayutla de Los Libres. También estaremos platicando con Arán León, documentalista independiente del vecino país de Barcelona Cataluña más bien este y pues también a, él ha estado realizando investigación sobre la violencia sobre todo en el estado de Guerrero entonces estaremos platicando con él de distintos temas escuchemos una breve reseña de lo que fue ayer y de lo que ha sido también a 13 años de distancia la masacre del de charco en Ayutla de los Libres, Guerrero Este es el reporte desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan en Guerrero, México. Hoy, 7 de junio de 2011, se conmemoran 13 años de la masacre del Charco. Esta masacre ocurrió en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, el 7 de junio de 1998. Según el informe elaborado por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la madrugada de aquel 7 de junio, elementos del Ejército Mexicano rodearon la Escuela Primaria Caritino Maldonado, en la cual se encontraban dormidos varios indígenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con los proyectos productivos para sus comunidades. En base a los testimonios de los sobrevivientes... El Ejército Federal rodeó el lugar e irrumpió disparando y lanzando dos granadas de fragmentación, lo que provocó 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladados, contrariamente a lo que establece el derecho, a las instalaciones de la novena Región Militar en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos días. Entre las personas se encontraban cinco menores de edad, quienes el 9 de junio de 1998 fueron trasladados al albergue tutelar para menores infractores en Chilpancingo, excepto un menor de edad que se encontraba herido y permaneció en el hospital naval durante un mes. Al lugar de los hechos, se impidió la entrada de periodistas y de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos hasta después de dos días, tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos. Hasta la fecha, de los responsables de la masacre no se sabe nada. Las investigaciones no prosperaron. La clase política nada dice al respecto. En un silencio cómplice, protege a los generales del ejército que ordenaron este crimen de lesa humanidad. La masacre del Charco no la podemos olvidar. Las organizaciones sociales de izquierda no debemos claudicar en nuestra exigencia de justicia. En un régimen democrático no podemos permitir que el ejército llegue y con toda impunidad mate a campesinos inermes. Con esta acción se cortó de tajo los esfuerzos organizativos de un pueblo que decidió dejar a un lado los uh -huh. intereses mezquinos. Los campesinos del charco, en un horizonte de justicia y libertad, decidieron exigir sus derechos negados históricamente. Desde la óptica policíaca y militarista, todo esfuerzo de organización independiente de los pobres y marginados supone un atrevimiento a romper el orden. Así interpretaron la organización de los campesinos del charco y con las balas acallaron los gritos de libertad y justicia de los hijos de la lluvia. Este fue el reporte desde el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan en Guerrero, México. Así es, el día de ayer se llevó a cabo en la comunidad del Charco perteneciente a Yutla de los Libres Guerrero un acto político conmemorativo en memoria de los indígenas asesinados en esa comunidad hace ya 13 años. Al evento acudieron integrantes del pueblo Mepá y del pueblo Nazavi acompañados de dirigentes y representantes de organizaciones sociales y de organismos de derechos humanos. Algunas de las organizaciones que acudieron fueron el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, la Organización del Pueblo Indígena Mepá, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, así como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Consejo de Pueblos de Tecuanapa, Década contra la Impunidad y Pueblos Organizados por el Desarrollo. A nombre de las viudas y sobrevivientes, Eustolia Castro Ramírez denunció que ni siquiera han recibido apoyo del gobierno, dijo que los familiares no han sido indemnizados y que los hijos de las víctimas han dejado de ir a la escuela porque carecen de recursos. Así es, en este contexto del treceavo aniversario de la masacre del Charco pues queremos platicar con Arán León, ya les habíamos comentado al principio del programa documentalista independiente de Barcelona en el que pues ha estado abordando en Guerrero el tema de la violencia por favor Arán, buenas tardes por acompañarnos, muchas gracias si nos puedes contar pues de dónde sale la necesidad de explorar la violencia como un fenómeno a investigar y sobre todo que que es algo de lo que has encontrado eh, buenas tardes román <coughs> perdón eh, pues la importancia de investigar la violencia eh, no es tanto pues la violencia más eh, directa no lo pues lo que es más explícito sino ver qué subyace ¿no? a toda esta violencia que encontraremos muchas otras no entonces entendemos como que tres eh, que hay tres violencias no una violencia más directa una violencia cultural que legitiman ¿no? toda la, la violencia más directa, pero que subyace de todo arraiga desde una violencia estructural que se sufre, ¿no? Y es en ese sentido lo que pues lo que eh, es importante investigar, no tanto lo más explícito, sino lo, lo que queda subyacente a todo eso, ¿no? Es decir, para que podamos eh, entender un poco mejor a qué te estás refiriendo eh, en, en un fenómeno pues donde todos los días en los periódicos encontramos Pues personas asesinadas que pues son víctimas de esa violencia eh, directa, como le llamas. ¿Nos podrías dar un ejemplo? ¿Cuál sería la violencia que subyace? ¿Cuál es la violencia es que no se ve a lo mejor, por favor? Pues en el caso de toda la violencia que, que nos visibilizan ¿no? los medios de comunicación, pues ya sea a través de, de, del, del narco o, o del ejército o lo que sea, ¿no? Eh, pues encontramos una violencia estructural muy fuerte y muy arraigada aquí en Guerrero ¿no? como prácticamente endémica entonces por eso digo que violencia también pues es que los pueblos originarios no puedan no tengan un acceso a la justicia por ejemplo eh, tener que emigrar por, por no tener que llevarse a la boca es, es otro tipo de violencia ¿no? entonces es todo esto lo que, lo que tratamos de ver Ok, pues bueno Eh, vamos a escuchar un audio de, de lo que ocurrió ayer durante el acto conmemorativo del 13º aniversario de la masacre del Charco y regresamos a Tlactol Tlapaleguilixtli, la palabra que ayuda a cargo del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinola. Buenas tardes tengan todos ustedes, estamos aquí una vez más reunidos para conmemorar el 13º aniversario de la masacre del Charco a manos del ejército mexicano que hace 13 años la madrugada del 7 de junio a mansalva asesinaran a 11 compañeros nuestros de esta comunidad y comunidades vecinas el compañero anastacio Ramírez simona sobreviviente de la masacre del charco va a hacer uso de la palabra para honrar la memoria de los compañeros caídos Bueno compañero, estamos aquí otra vez más recordando aquella noche 7 de junio del 98. Yo soy un compañero que sobreviví de este caso y con lo demás compañero, que es un tristecido compañero, es un recuerdo que nunca se olvida uno. Y gracias a los compañeros que vienen de afuera, hay compañero mixteco que, ven, que venemos de lejos y, y sentimos cansancio, o compañero tlapaneco también, o mestizo. Yo doy la gracias a aquellos, aquel compañero que vienen a saber en este, a reconocer este caso. ...que aquel 7 de junio... ...cuando cayeron los soldados... ...a matar nuestra gente... ...ixteco... qué hacíamos en ese... ...en esa vez... ...nosotros estamos organizando... ...para... ...luchar... ...para que nos abren más... ...los ojos a los compañeros... ...ixteco... ...itlapaneco... Y, ...y hay unos compañeros... Que murieron y nosotros que estamos aquí presente sobreviviente aquí estoy yo Anastasio Ramírez Simona otros compañero Juan García Javier Sebastián Lázaro Peláez Adolfo Filiberto Albino Santo Eugenio Ambrosio Alfonso Oliva y Pedro Mayo, Efraín Cortés, Erika Zamora y otro más compañero o compañera que quedaron, viudas. Regresamos aquí a su programa La Palabra que Ayuda. Platiquemos un poco de Ayutla, la comunidad del, del, Más bien platiquemos un poco del Charco, perteneciente al municipio de Ayutla de los Libres en Guerrero. Según datos de, del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática INEGI, del año 2000 en el año 2005 El Charco tiene 300 habitantes aunque estos datos contrastan con el limitado número de casas que se observan. La gente del lugar dice que solo habitan menos de 100 personas. La mayoría ha emigrado por las condiciones de pobreza, pero también por la, vi por la violencia endógena generada por las, de por las fallas del sistema de justicia, la ausencia de mecanismos de resolución de los conflictos que originan que la justicia se tome por su propia mano. Es común que una simple disputa de parcela termine en una confrontación violenta entre familias. Varios tienen que abandona, abandonar el lugar para poner a salvo sus vidas. La principal actividad económica consiste en la siembra de maíz y frijol. La cosecha que se saca en el mes de noviembre solo da para medio comer. En abril hay que comprar maíz amarillo de diconza. El 70% de la siembra es el tlacolol. Son las parcelas son unas parcelas con suma pendiente, verdaderas la laderas que a duras penas se puede dar un paso. Solo los del charco caminan con destreza, cual hijos predilectos de las montañas. Justo en este mes hombres y mujeres están preparando el tlacolol. Con los pies descalzos van y vienen por estos sinuosos y escarpados lugares. Los servicios de drenaje son inexistentes. La energía eléctrica es muy cara y de mala calidad. Existe una casa de salud sin médico ni medicamentos. La mayoría de las viviendas son con piso de tierra. Y pues bueno, seguimos platicando con Arán León, documentalista que ha estado investigando sobre la violencia en Guerrero. Cuéntanos, Arán, ¿por dónde has estado en Guerrero? ¿Qué han sido las historias que han que has encontrado y que te han llamado más la atención? Pues eh, bueno, la, la idea de la investigación era un poco fijar, acotar un poco todo lo que es la violencia ¿no? y centrarse un poco más en la violencia que hay eh, contra organizaciones sociales, contra las comunidades y así. ¿no? Eh, pues, buscando un poco y averiguando sobre sobre todo esto pues, eh, pues me ha llevado por la costa grande eh, costa chica centro y, y hasta acá la montaña alguna historia que haya sido pues para ti eh, porque me imagino esta esta investigación que estás haciendo pues tendrá pues como objetivo dar a conocer la situación que estamos viviendo en méxico y ¿eh? ...y que no solamente en México, sino en América Latina también, ¿no? Eh, ¿Cómo estás imaginando tú contar estas historias? ¿no? ¿En dónde estás pensando, pues, que se van a contar? Y sobre todo, ¿cuáles son los elementos que, pues, te gustaría resaltar? Pues pues bien, eh, pues la, la idea es pues poder eh, publicar algo como para para difundir todo lo que está sucediendo aquí en, en, en el estado de Guerrero paralelamente pues también eh, edito videos para difundir que pues ahorita se están emitiendo por internet no de casos hay pues, los que quiera uno no pues desde desapariciones forzadas de compañeros hasta pues, eh, persecuciones judiciales eh, asesinatos no eh, por ejemplo asesinatos de, de raúl y manuel en Ayutla de los libres de la organización para el futuro del pueblo Mixteco no entonces eh, hay para elegir no y la idea pues es eh, que ojalá en otras partes de, del planeta no pues eh, se den cuenta de todo lo que está pasando acá en, en México, pues que tra, tras la cortina de humo que, que impone la guerra contra, o la supuesta guerra contra el, contra el narcotráfico, no pues están cometiendo atropellos bastante importantes contra la población. Bien, pues vamos a escuchar un audio más de lo que se vivió ayer durante la conmemoración del 13º Aniversario de la masacre del Charco en Ayutla de los Libres, Guerrero. Y regresamos, estamos en Tlactol, Tlapaleguilixtli, la palabra que ayuda, a cargo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán. Recibamos, pues, compañeros, a un representante, a una representante de la Organización Década contra Impunidad. desde la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década contra la Impunidad nos sumamos a la exigencia de justicia a 13 años de el, de los asesinatos de los compañeros indígenas del charco nos sumamos también y convocamos a las organizaciones nacionales a exigir el cese del hostigamiento a la Organización del Pueblo Indígena MEPA y Voy a repetir lo que el domingo, Monseñor Raúl Vera López, que es obispo de la diócesis de Saltillo y presidente honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Red Solidaria, dijo Nos sumamos todos los aquí presentes y reunidos en la Sala Olindio Listli a la exigencia del cumplimiento irrestricto de la sentencia a Inés Fernández y Valentina Rosendo. Y desde la red solidaria también lo que exigimos es la verdad histórica de ese 7 de junio de 1998. Vamos a seguir acompañando los procesos de la OPIN, vamos a seguir exigiendo la justicia por el, los asesinatos del charco y vamos a seguir apoyando y trabajando con la chinolan Muchas gracias. Pero todo ha sido un sueño y cuando se pone el traje que le regaló el patrón sueña que ya no es desclavo de y le cantan su canción le cantan esta canción le dan que no la canta o cabeza o rico negro que malos no es que no cabeza o El acto conmemorativo a 13 años de la masacre del Charco se realizó en la cancha de la primaria municipal en, don, en donde todavía se observan los rastros de las balas. Ahí se denunció que a 13 años de la masacre no se ha hecho justicia y que los responsables no han sido juzgados y que siguen libres. Es necesario decir que las condiciones de vida en las que vive el Charco son características de la mayoría de las poblaciones de Guerrero pero la comunidad del charco y los pueblos vecinos en el año de 1996 decidieron dejar de lado las rencillas personales comprendiendo que la marginación y la pobreza ancestral no eran un designio de dios sino obra de los malos gobiernos y los poderosos que mantienen en el olvido a los pueblos indígenas los gobiernos ladinos y advenedizos Miran con desprecio e indolencia a los Nazavi del municipio de Ayutla. Peyorativamente les, dices, les dicen huancos mixtecos. Sin embargo, los hijos de la lluvia, indómitos y con la dignidad a toda prueba, decidieron organizarse para exigir salud, educación, vivienda, caminos y mejores condiciones de vida. En este contexto, la noche del 6 de junio, después de una jornada de alfabetización de algunos estudiantes de la UNAM, que algunos estudiantes de la UNAM llevaban a cabo, pecnortaron en la escuela primaria del lugar. A las 4 de la mañana del día siguiente, fueron despertados abruptamente por las balas asesinas del ejército mexicano. El saldo, 11 campesinos muertos y decenas de heridos otros más detenidos y encarcelados en centros penitenciarios de máxima seguridad. Hace algunos años recobraron su libertad. Al demostrar las inconsistencias de los expedientes, quedó evidenciado que el sistema de justicia se utiliza para reprimir a los que deciden organizarse de manera independiente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 en el municipio de Ayutla de los Libres, pues mencionar, recordarle estamos platicando con Arán León, documentalista de Barcelona, y quisiéramos preguntarte Arán, pues también eh, se habla de la violencia en México, se habla de la violencia en Guerrero, sin embargo esto ha sucedido pues en, o, o sucede en varias partes del mundo, ¿no? Sobre todo esta violencia que le llamas pues que está subyacente no a la violencia directa ¿no? que no implica pues una agresión física o armas o muerte necesariamente no sino que es otro tipo pues de, de situación de los pueblos en la que se encuentran los pueblos las personas las comunidades ¿no? y que esto los lleva pues a organizarse a buscar otras alternativas en este contexto, pues bueno, hemos escuchado el, durante las últimas semanas este pues la noticia de que pues miles, ¿verdad?, miles de personas se han estado organizando en el Estado español, pues en diferentes regiones. Entonces, pues también, si tú nos puedes eh, ayudar a contextualizar, entender un poco qué es lo que está sucediendo allá, a, a partir de qué es, ven la necesidad de que en un país, pues que nosotros desde acá consideramos de primer mundo también exista la necesidad de organizarse eh, así es eh, allí pues eh, seguramente no tenemos tanta violencia más física más directa más agre más agresión no como como quizáiga acá lo que sí es eh, hay un sistema que es de por sí violento no que te te, pues, te te condena a trabajar durante toda tu vida pues un chingo de horas al día no para poderte pagar una casa, por ejemplo, donde tener pues, donde tener un techo, ¿no? Eh, entonces, todo, todo este, este sistema violento que pues que de por sí lo tenemos desde toda la vida, como diríamos, no eh, después de la crisis del 2008, que sobre todo se deja ver, se nota más en, en los países más supuestamente desarrollados, con Estados Unidos y Europa, entonces eh, se visibiliza muchísimo más toda esa violencia estructural que, que teníamos allá, ¿no? Y pues eh, la gente se queda sin trabajo, eh, no hay trabajo, no puedes pagar la hipoteca de la casa, te expropian la casa, ¿no? Y entonces mucha gente se ha visto en esas, en esas circunstancias, lo que le empujó a la gente a salir a la calle, pero de manera pues un, un tanto peculiar, ¿no? O sea, mmm, salieron, pero para quedarse en la calle, ¿no? Acampando, tomando las las plazas de, de las ciudades e incluso municipios, ¿no? O sea, Creo que son como 700 tantas eh, mmm, tomas de plaza con acampadas allá, ¿no? Campamentos. Campamentos, ajá. Bueno, y a partir de entonces, ¿qué, qué se espera? Pues, a final de cuentas, me imagino que la, los cambios reales no es de que los vamos a ver luego, pues es así como se dice que no van a ser muy inmediatos. ¿no? Pero, ¿tú qué imaginas, pues, que sea... Que sea la consecuencia de un proceso organizativo de esta magnitud en, en el Estado español? Pues igual los uh, lo que se puede esperar esperar de, de todo este movimiento así desde mirándolo desde ahora está un poco complicado ¿no? decirlo para mí lo que sí que crea es un precedente muy importante de, de autoorganización y digo autoorganización porque fue, fue la misma gente sin partidos políticos, ni sindicatos ni nadie que, que salió a la calle, ¿no? Entonces Todo es toda la forma de organización eh, de autoorganización perdón de la toma de decisiones en, es, en asamblea de forma horizontal el trabajo por comisiones ¿no? todo eso pues va a quedar ahí no y aunque ahora los políticos pues seguramente van a intentar hacer eh, oídos sordos creo hoy leía que la campada de, de madrid ya la, el campamento de madrid pues ya lo van a levantar el domingo creo Entonces, es lo, lo político, los políticos es lo que estaban esperando, que ya pasara todo eso, que ya se calmara la tormenta, ¿no? Paz, que lo que ellos no pueden evitar es que de ahí una pues uh, un pre, una prevalencia de, de esta autoorganización que, pues, que va a servir seguro para, para uh, futuras organizaciones, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar un último audio de los aspectos que ocurrieron ayer durante la conmemoración del 13º aniversario de la masacre del Charco en el municipio de Ayutla de los Libres y regresamos a Tlactol Tlapaleguilixtli la palabra que ayuda a cargo del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinola A los sobrevivientes de la masacre de aquel 7 de junio a las viudas a los huérfanos y a todos aquellos que aún hoy siguen luchando por mejores condiciones de vida reciban un fraterno saludo de las organizaciones que integran la red guerrerense de organismos civiles de derechos humanos y me refiero al centro de derechos humanos de la montaña Tlachinola al centro regional de defensa de derechos humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa al instituto guerrerense de derechos humanos al colectivo contra la tortura y la impunidad el mejor reconocimiento que podemos brindarle a aquellos que sobrevivieron a aquella masacre a las viudas a los huérfanos y a los que cayeron es continuar con el compromiso de lucha es continuar luchando de lado de aquellos que sufren la injusticia que sufren la marginación que sufren las injusticias de este mal gobierno un gobierno que en el afán de servir a los ricos, no le importa exterminar a todos los pobres. La lucha, compañeros, se da en todas partes, en las colonias, en los barrios, en las comunidades de la montaña, en los pueblos de la sierra. Y todos luchamos por lo mismo, mejores condiciones de vida, mejores oportunidades para poder vivir lo mejor que se pueda caminos salud educación empleo salarios todos los derechos que nos concede la declaración universal de los derechos del hombre por eso nosotros los invitamos a seguir luchando a seguir adelante y apoyarnos unos con otros la red guerrerense de organismos civiles de derechos humanos hace suyo el principio de la solidaridad incondicional nosotros seguiremos brindando la solidaridad incondicional a todos aquellos que lo necesiten porque como ya lo dijo aquel hombre que fue asesinado en la caravana que iba a san juan copala giri jacola que el ser solidario implica estar al lado y con aquellos que están sufriendo la injusticia estar con ellos, vivir con ellos, acompañarlos en su lucha esa es la solidaridad y es incondicional porque no pedimos nada a cambio la solidaridad debe de darse sin condiciones por eso nosotros estamos aquí y así como estamos apoyando esta lucha también apoyamos la lucha que están desarrollando los más de 50 desplazados en la Sierra de Guerrero. Así como apoyamos aquella lucha, también estamos apoyando la lucha por el de, por el derecho al agua que están llevando cinco pueblos del municipio de Tecuanapa, que hoy, a más de seis años de esa lucha, el gobierno no ha podido o no ha querido resolverles y como esas mismas luchas también nos estamos solidarizando con la marcha por la justicia que se dirige hacia chihuahua hemos estado solidarizándonos con varias luchas en varias partes del estado y del país y así vamos a seguir y hacemos el llamado a todos para que sigamos adelante el gobierno piensa que con encarcelar que con asesinar va a detener la lucha del pueblo pero mientras haya injusticia mientras haya desigualdad vamos a seguir adelante y si no somos nosotros van a ser otras gentes van a ser los niños que hoy encabezaron esta pequeña marcha van a ser los hijos de los campesinos los hijos de los indígenas los hijos de la de los colonos de las ciudades de las colonias pero tenemos que seguir adelante Porque solo de esa manera vamos a acabar con la injusticia, con la desigualdad en que nos mantiene el mal gobierno y los ricos. Adelante, compañeros. Bueno, pues estamos de regreso en Tlacotl Tlapalewilixli, la palabra que ayuda. A cargo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolla, estamos terminando el programa del día de hoy. No sin antes queremos pues terminar eh, concluir la plática con Arán León, documentalista independiente de Barcelona, que nos acompaña el día de hoy, y que ha estado haciendo una investigación muy interesante sobre la violencia en Guerrero, en otras partes de México, la violencia directa y la violencia también que subyace a, a esa violencia que, que sale en los periódicos, ¿no? Y que refiere a y que redunda, pues, se refleja en la pobreza, en las condiciones de vida de las comunidades, los pueblos indígenas que habitan la montaña de Guerrero y otras partes de este estado tan maravilloso, pero también harán preguntarte sobre ¿cuál es el, el, lo que nos podrías comentar al final de esta plática? Sobre todo haciendo referencia en las formas en las cómo combatir la violencia, ¿no? Sí, porque eh, al final solo hablamos de violencia, ¿no? pero pues, siempre que hay violencia, sea donde sea, y, y normalmente suele ser directamente proporcional, pues hay resistencia también, ¿no? Y esa resistencia se ve pues eh, en base a las organizaciones sociales, a, a luchas diversas, ¿no? Entonces, tanto aquí en Guerrero como ahora en Barcelona, que platicábamos, ¿no? En, en ambos lugares pues se está dando unas resistencias muy grandes ¿no? a, para poner freno hasta, a toda esta violencia que, este, que se está viviendo. ...en puntos tan tan separados del mundo, ¿no? Entonces, para comprender un poco mejor esta idea... ...la forma de organizarse... ...o la organización en sí misma... ...es una forma de combatir la violencia... ...o cómo lo pensas... ...puedo podemos analizar... Para mí totalmente... O sea, ...no le podemos poner freno a, a la violencia... De, ...para mí de ninguna otra manera, ¿no? O sea, la violencia estructural, por ejemplo... Porque igual la violencia directa sí está más como más complicado pararla con organización, ¿no? Porque pues no depende tanto, o si sea, no tienes tantas cartas para jugar, ¿no? Pero sí con la violencia estructural, o sea, la violencia estructural pues eh, está formada por un sistema eh, político, por un sistema de mercado, ¿no? Entonces ahí pues las personas sí que participamos de ella. O sea, sí que somos eh, recibimos la violencia, pero también la, per la, la perpetramos, ¿no? Entonces, como perpetrador esta de violencia, también podemos dejar de, de, de serlo, ¿no? Eh, no sé si suena un poco extraño, ¿no? Pero pues, en el sistema eh, estamos todas y todos, ¿no? Entonces, eh, es decisión nuestra también que continúe funcionando de esta manera o no, ¿no? Eh, pues nos podemos plantar y decir, ya, basta, hasta aquí, ¿no? Y buscar nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de interactuar con, con nuestras semejantes. Y, y ahí, pues, eso se tiene que hacer a partir de... De, ...de acuerdos, ¿no? De, de tomar acuerdos entre las personas... ...y eso no se hace más que, que mediante la organización. Bueno, pues ahí está, no se hace... De otra forma, más que a través de la organización, agradecemos a Arán León que haya pues que nos haya acompañado acá en Tlatelpallelix la palabra que ayuda a cargo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Estamos pues hoy eh, estuvimos platicando sobre el acto conmemorativo que se dio, que tuvo lugar ayer en la comunidad del Charco, en el municipio de Ayutla de los Libres Guerrero, con motivo del treceavo aniversario de la masacre del Charco, en donde 11 indígenas perdieron la vida, y donde después otros más han sido encarcelados, torturados, y después ejecutados extrajudicialmente, como Raúl y Manuel, pues también una forma de recordar las razones que dieron, que dieron motivo, los motivos pues que dieron lugar ayer, a la organización, ¿no? A una forma de combatir una violencia estructural que al día de hoy sigue siendo lo más duro que enfrentan los pueblos indígenas, ¿no? La violencia estructural que no permite que se lleven comida a la boca todos los días, en que vivan en condiciones de salud, que vivan en condiciones de igualdad, que tengan acceso a la justicia. Así es que no queremos despedirnos sin antes recordarle que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan está a su disposición en la calle Mina número 77 en la Colonia Centro de Tlapa, el corazón de la Montaña de Guerrero. Nos encontramos y nos escuchamos el próximo miércoles. Si nos pueden, por favor, escribir al correo electrónico cdhm arroba tlachinolan.org o llamarnos al teléfono 476-1220, estaremos ahí para atenderle, para escucharlo, para apoyarle. Muchas gracias, agradecemos en los controles técnicos a el equipo de la XZB, la voz de la montaña, nos escuchamos hasta pronto. lastol lapale willistri la palabra que ayuda